Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Begiratze, Aquí da comienzo Irola kalean. Talleretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa Begiatara Kaizo Arratxaldeon, Irola entzuleak, emengauze, Irola kalean zaiobate, zuen txako emoten. <tunean> sapi punto voz Fm Bill botic tagaor gaude lecuoso politan de Riverándic bad bueno pues cositas muy guapas para vosotras van a ser guapísimas, vamos a hablar con la gente del barrio con la gente de Irala, con la peñita que se ha acercado aquí que sepáis os contamos Bueno vamos a estar aquí toda la mañana verdad Robert ¿Qué vamos a estar haciendo vamos Ángel, sí bueno vamos a estar aquí llevamos desde la mañana ahora ya mañana queda poco allá eh, y vamos a intentar hacer aquí un programa pues pues bonito ameno y bueno desde este lugar tan guapo como bien comentabas no la ribera de deusto aquí al pie de la ría estamos en piscinai lo que era una antigua fábrica de cadenas reconvertida en un espacio social autogestionado y bueno pues el día de hoy queremos desde la airola pues hacer hay un, una, un momento especial queremos hacer una, un repaso de lo que de lo que va a ser la parrilla la nueva parrilla que ya está en vuestras manos en diferentes lugares la iremos colocando y, y bueno pues pues con muchas novedades bueno perdona perdóname que te remarque que está guay que hemos dicho o sea eh, esto era la antigua fábrica vicinai y desde aquí Sorionac porque el juego de palabras es buenísimo vicinai está guapísimo y va a ser un programa ameno a menos que apagues la radio claro si no pues va a ser aburrido Así que, bueno, como no podemos desvelar nada, vamos a poneros musiquita y vamos a ir esperando que vamos a tener, pues bueno, pues vamos a hablar con la gente del barrio, con la gente de la calle y os invitamos porque estéis a tiempo. Ahora mismo estéis en ese momentito de la siesta que igual empiezas a oír Irola, te empiezas a animar. Oye, levántate, date una duchita, lávate los dientes, ponte Colonia y vente para aquí. Sobre todo Colonia porque ya hablemos mal, queremos gente que huela bien. Eureon duen, beste galdera buruen, beste mierda seruen este año un huevo tonto quien me uresquen un huevo sin huey por si un buen tiempo vaya y la usuen morecan me están a que sentimos o te van no ven si te hay algo con hay barrido aquí giris la raigo gosto me suelo perder a diario he quise toparte na maitsuko contigo te si asfiró momento va cosa sentirte en pasar del calendario segundo gusto Thank <laughs> you. y ah, vale Ahí va, perfecto ya estamos aquí con la radio en directo radio en la calle estamos en vicinay celebrando la 36 temporada ya de irola y ratia y un plan brutal para todo el día y ahora vamos a hacer un poquito pues de autopropaga que narices Tenemos parrilla nueva, una parrilla muy, muy, muy guapa, con contenidos muy diversos y aquí tenemos a un compa que nos va a explicar que nos podemos encontrar esta nueva temporada. Ah, para A ver el micro de ese amarillo que suena un poquito bajito o algo le pasa. Ya te digo yo lo que le pasa. ¿Oran bai? Oran Pues efectivamente, aquí estamos presentando la nueva parrilla, como hacíamos antes, que solíamos organizar algunos conciertos o alguna actividad así en algún gasteche para presentar la nueva temporada, la temporada 36, como bien has dicho. Y nada, pues efectivamente, un montón de ganas de, con trípicos nuevo y de colorinchos y tal, pues ganas de que, que vaya chulo todo el, el curso, la temporada, la programación. Bye. Bueno, sí, pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué novedades tenemos o qué podemos encontrar este año que no hayamos visto todavía en 35 años de Irola y Bueno, que no hayamos visto... no hay nada, porque en el 35 <risa> años se ha visto un porrón de cosas y... Hemos visto cosas que no queríamos ver también, sí, ¿eh? Y se han visto cosas que no hacía falta. <risa> bueno, se han oído y se han visto incluso... se han tenido que ver en una radio cosas... <risa> y este año pues nada lo que hay es un poquito continuidad de lo que se ha hecho en estos últimos años con programas ya veteranos como el desenterrador como si uh, uh, uh, uh. veteranos veteranos país gente que está ahí pues desde hace ya si pues oh. cuántos temporadas cuántas temporadas hemos dicho estaba en la 29 este año verdad y sit os pues hay city del desenterrador y ...18 años hace el bueno del desenterrador... ...en las ondas de la Irola... ...y nada, hay un montón de programas también... ...veteranos como Radio Crimen... ...que estuvo un tiempo fuera... Eh, tenemos por ahí Asesino, ¿dónde está Javi? Ahí está, en la mesa, puto amo, Asesino, o Roca todo trapo, Asesino en rock and roll, sea como sea, pues también un veterano de la Irola Y programas más o menos, pues que llevan menos años, pero que ya estaban el año pasado, como, como Radio Comane o eh, Ulala Que lleva ya un montón de años, pero últimamente está un poco de, pues cuando puede, hace Eh, Austura Metabólica que hacen de los compas de su carrería o de dieta gorca que es un maquinón programa, en Twitter con Murukua y programa nuevo por ejemplo, tenemos Twist City e que va a ser los martes a las 9 de la noche programa de rock and roll y va a estar guapísimo, así que escucháoslo, porque va a ser divertido para escuchar y va a haber un montón de programas algunos programas Desaparecen, bueno, desaparecen, se toman un descanso. Uh -huh. Por ejemplo, yo hacía el año pasado Pocahé hey y me, me va a tomar un descanso este año porque no me da la vida, no me da la brida, como dice Pocahé. <risa> que también estuvo el año pasado eh, Alechú con su ordesco hordesco con estuvo eh, Javi Arcocha con su crítica. esto se han tomado un descanso este año porque ya sabéis cómo son las militancias, no siempre hay tiempo para todo, pero bueno, hay un poquito de todo. Y hablando de milistancias, eh, veo que no hemos puesto también en contacto con otros espacios. Entonces, que puede ser que igual esta parrilla no sea definitiva o qué? Correcto. Hemos eh, a principio o lo que había quedado, ¿eh? Ha quedado chula, ¿verdad? No hemos hecho muchas. Ah, mira, el debater. bueno, luego comentamos el eh, de, eh, Lo que decíamos Que eh, Esta parrilla la hemos imprimido Y la hemos ya publicado Con su diseño y todo esto Y efectivamente A lo largo del curso Si hace falta Si aparecen programas nuevos Se remodela y se vuelve Se le hace hueco A estos programas ¿No? Efectivamente A principios de verano Hicimos como un tanteo A un montón de colectivos De amigas y amigos Para decirles Que si les interesa Hacer programa en la radio se, Pues que, que vengan Y que hagan programa Sin ningún tipo de condición Puede ser un programa Puntual Pero sin que tenga ningún tipo de periodicidad establecida, ni semanal, ni quincenal, ni mensual, solamente uno uh -huh. por, por trimestre, uno al año, lo que quieran, puede ser de cualquier duración, puede ser de cualquier eh, contenido, a ver, no todos los contenidos tienen cabida en la radio, ya sabéis que esto es una radio política pero por lo demás, pues cualquier contenido que se le ocurra a la gente tratar, pues bienvenido será, ¿no? Además, eh, la radio tiene unas carencias, eh, tenemos que pues, eh, hacer más programas en euskera, tenemos que hacer más programas con mujeres, tenemos que hacer programas con personas racializadas, no blancas, eh, son carencias, entonces siempre que podamos un poco reforzar en ese sentido, pues eh, no solo estamos abiertas, sino que nos apetecería que venga gente a, a nuestra radio. Vamos, en resumen, que no es tarde y que cualquiera que le esté dando... ...dando vueltas a la cabeza... ...que quiere hacer un programa de radio... ...tiene cosas que compartir... ...pues que se acerque a la Airola... ...y este es su espacio, ¿no?... ...la 107.5, pues... ...es la onda de todas las... <risa> ...de todas, todas, ¿no?... ...porque la bueno, gente... ...bueno, de toda la que merece la pena... ...eso, eso... <risa> ...y estábamos hablando de parrilla... ...y así... Eh, ...a mí me surge un poco... ...¿cómo se arma una parrilla?... ...o sea, porque al final vemos esto... ...y sí. no nos damos cuenta... ...igual todo el currazo que hay detrás, ¿no?... Hay un currito, sí. Eh, nuestra parrilla lo que tiene, otras no, pero otras radios libres y otras radios comerciales no lo hacen así, pero nosotros… Lo que hacemos es una programación de tarde, desde las 4 hasta las 12 de la noche. Uh -huh. Y luego utilizamos la madrugada de 12 a 8 y la mañana de 8 a 4 como franja para las repeticiones. vale De tal forma que pues eh, cada programa tiene dos repeticiones. Una, no hay una que tenga tres y una que tenga una y no que tenga ninguna, lo que sea. Todas tienen por igual y además eh, están igualmente repartidas, ¿no? Si tengo una repetición a la mañana y a la madrugada y otros tendrán... Por igual y entonces bueno ya de entrada nos limitamos a la franja de la tarde de la uh -huh. tarde de las 4 hasta las 12 de la noche hay que armar esa parrilla Lo segundo, vamos a colocar nuestros propios programas. La gente que se ha acercado a la Irola que ya ha dicho que quieren grabar y hacer programa en Irola, pues a esa gente se le pregunta dónde, cuándo, con qué eh, con qué periodicidad y vamos poniendo un poquito esos esos programas. Luego, lo que se hace es un poco pescar de aquí y de allá, de otras radios libres y otros proyectos Ajá. comunicativos que puedan interesarnos, sus contenidos si tienen programas interesantes. Y ahí es donde hacemos, eh, ya que en la Irola no tenemos ese perfil, pues ahí es donde hacemos un poco el esfuerzo por... Pues meter programas de mujeres o programas en euskera... de tal forma que quede un poquito esa representación también en, en la gente que lo escuche pues que tenga esa esos contenidos que siga más voces vaya ¿no? correcto y nada y luego ya armamos este uh, documento este tríptico super chulo esta parrilla de colorines este año es rosa y amarillo que son colores de la Irola. magenta magenta que sin sí, muy magenta <risa> y... <risa> <risa> <risa> ya, esto es porque antes no he mencionado uno de los programas estrella que tenemos desde el año pasado, que es The Butter, y claro, había que meter el humor, siempre hay que haber un poquito de humor en, en la radio. Si no fue de, si no llegase por debater pues seríamos una radio triste, pero <risa> lo he dicho, y armamos este tríptico, lo imprimimos, lo imprimimos con Dortoca Imprimategui en este caso, uh -huh. o, o hemos hecho ahora también unos un poquito más grandes para poner por las calles y tal, y bueno… Hay una fase antes de sacarlo en papel que es comprobar que efectivamente funciona, que todo esto en el mes de septiembre en realidad pues se van haciendo ajustes y moviendo uno para arriba, uno para abajo y tal, y luego curro, hay curro de quién se va a encargar de programar el lunes y tal, hacemos ese reparto y, y listo, listo es un poco lo que lo que hacemos. Ah, importante, lo que hemos montado hoy, siempre que podamos, al principio de curso montamos una, un sarao como este. Y, y nada, pues presentamos con un concierto, con una charleta, un programa en la calle o lo que sea, presentamos lo que es la nueva programación. Uh -huh. O sea que al final también la Irola no solamente se queda en las ondas, sino que también al final hacemos los trabajos de, de calle y siempre que podemos colaboramos, pues como os habéis dicho, ¿no?, con Dortoca o con espacios como mi final. Uh -huh. Irola y Ratia es un... Es un medio de comunicación, pero es un medio de comunicación que se conecta un poco en los en los movimientos sociales, en los movimientos políticos. Entonces, bueno, pues tiene esa doble función, ¿no? Por un lado es el medio, se supone que... Nuestra labor es eh, tomar sus mensajes, sus convocatorias, sus actividades y darles difusión o, o profundizar en ellos, eh, pedagogía también en ese sentido. Pero luego en otros momentos también nos sentimos un colectivo propio y entonces organizamos nuestros tinglaos, intentamos participar en otras historias y estar presentes pues en plataformas o lo que sea, sí. Pues eso son es que ricasco por habernos presentado esta la parrilla de esta temporada que es muy muy muy interesante y pues sin alargarnos más vamos a dejarte un poquito musiquita y seguimos con el programa de radio en la calle ososo te eskercas con suey venga, aur Sokaren doktrina Konton sozialdeiago eta polizia Amal hurragen partetik Ez geranitz araitu ostean klima larri aldi Hauzodefentsa datorren krisialdi Euskal herrian salbo ezpen egoeran aspaldi Ez gaude ontzi berean engane zaitzatela Gure lanindarrikabe ez da inorrokezela Ez dugu hitzulinai Normaltasunera ulertu Normaltasunak gure eraztoa zela Hey! hey, hey, hey. dugu berri Parti da galdu betiko E ekonomimiaen ni du nozo Igarrantzi zuena zerrendu burikatzeko den altatzeko biz ze gen Euxkalleriian bi milaeta hoge confina memdua Perrikera gustenari da Soiokerria Salba dezakla herria, el carta el cartasol sarea la guía toda la lucha tatorrenaría oquíteco y sorteco ese miedo al cambio es uno de los miedos más poderosos en estas suerte de maquinaria mundial de del crimen porque es un miedo que pasa atrás para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que demanda los demás se resignan a ser la mayoría cabeles. Bueno, bueno, a ver, pues eh, a ver, volumen, un poquito de volumen, volumen, sí, sí, ahí va, ahí va, Uy, demasiado, demasiado. Bueno, pues aquí estamos en el, en el segundo bloque de contenidos, aquí eh, vamos a hablar sobre las asociaciones de los barrios y es que precisamente para darle sentido, o sea, el sentido que tenga meterle este contenido en, en este programa precisamente va al carácter de la Irola, que la Irola es una radio libre y como radio libre su carácter es, es total, totalmente barrio. Y, y como barrios invitados, pues tenemos por un lado eh, a la gente de Irala y a la gente de a la gente de Leusto! No, ¡Sí! eh! de Leusto! ¡Margatún! ¡Margatún y Margatún! ¡No, no, no! Esto me oh, pasa por mi gana, ¿no? ¿eh? pero es que empezamos bien. ¡Es <ríe> Y bueno, y la idea es hacer un recorrido desde que nació el barrio hasta hoy. Cómo ha cambiado la población y sus necesidades. Y cómo se ha ido transformando el barrio para satisfacer estas necesidades. Qué luchas han tenido que hacer y tratar de entender eso en la perspectiva de la evolución histórica de los barrios eh, en la ciudad. Bueno, y como ha comentado aquí John, pues tenemos por un lado a unas compañeras de la Asociación de Refinas de Irala a ella chita y yo sí sí no? <risa> ¿Kaixo? y por otro lado tenemos a unas compañeras vecinas nacidas en la ribera de deusto marichu e izas caiso caiso para habíamos estado hablando porque habíamos intentado contactar con alguien que a día de hoy estuviese en la asociación de vecinas de Rivera de Deusto y al final pues nos ha sido un poco complicado pero os habéis animado vosotros, aunque sea como vecinas del barrio, a participar que eso evidentemente mucho también tenéis que decir al respecto eh, Lo primero así todo sí que queríamos hacer como una breve bueno presentación o por lo menos si nos podíais contar ...las asociaciones de vecinas, tanto pues la de Irala... ...pues eso, ¿no? De cuándo se crearon y pues a día de hoy... ...cuándo os juntáis, dónde... ...la, la manera en la que la gente pueda contactar con vosotras... Pues, si no os <ríe> os agradecemos. Ah, eh, Op ahí, Vamos. es que ricasco por montar la jornada de hoy... ...por volver a hacer una nueva programación... ...para la Radio Libre de, del Barrio de Irala y bueno, y para todo Bilbo y que sigan las ondas y, y bueno pues como como asociación invitada pues la es, explicar un poco cuál es el, el nacimiento de la asociación de vecinos de, de Irala Barri eh, empezó más o menos en el año 68, eh, viene fruto de la huelga de bandas que se vivió Eh, en esas fechas ¿no? del 60 y, del 66 al 67 más o menos y que como sabemos fue una de las huelgas más largas de la historia con ciento y pico días, 120 y algo días de, de huelga y de ahí nace un poco el fruto del asociacionismo a nivel obrero en casi todos los barrios. Esta huelga fue en Echevarrí y, bueno, pues al final, fruto de, de todos esos movimientos obreros, nacieron muchas asociaciones de, de vecinos y entre ellos la, la nuestra. ir Iralabarrí ya contaba entre esos vecinos con personas curtidas en el movimiento obrero y, y militantes de la OAC, sindicalistas con, con un compromiso claro de lucha contra la ...la dictadura de, del franquismo de ese momento... ...y no, re, no le resultó difícil dar pues con gente... ...que estuviera animada a... a a reunirse y a empezar a pelear por el barrio eh, de ahí eh, se crearon las primeras asociaciones de vizcaya y también del estado y después ya o sea de, de, en esos primeros años del 60 del 66 al 68 pues en el 68 justo es cuando se cuando se constituye la Asociación de Vecinos de Irala y hay que decir también de Torre Ulizar, porque Torre Ulizar es un barrio muy está pegado justo a Irala, que a veces incluso se confunde como si fuéramos uno. Entonces ahí se crearon las dos. En ese momento se juntaban en franciscanos, en la iglesia de los franciscanos, durante un periodo corto de, de un año. En el 71 se fueron a reunir a las escuelas de Tomás Camacho, Que, que siguen hoy en pie y que son de 1920, o sea, yo he estudiado ahí, pero han estudiado ahí padres de colegas míos, abuelos, bisabuelos, o sea, vamos, que fue una de las primeras escuelas, y luego ya en el 72, y eh, estuvo ilegalizada la asociación durante tres meses y se tuvieron que reunir que eso nos lo cuentan porque aquí hay que decir que Achita y yo somos los más jóvenes de la, de la soci <ríe> y ya tenemos unos cuantos años y, y siempre nos cuentan eso que en ese periodo de ilegalización digamos o de o de como de sanción porque hicieron un ...hicieron una lucha contra los precios... ...pues en ese momento de sanción... Eh, ...se tuvieron que reunir clandestinamente... ...en el altillo de un bar del barrio... ...que no voy a decir cuál es <risa> ...pero pero siempre hemos molado un pegote... <risa> ...y a día de hoy... ...¿dónde se está juntando la SOCI... ...y con qué periodicidad... ...y si alguien quiere contactaros... ...cómo puede hacer... ...pues bueno... ...al día de hoy nos reunimos más o menos... Cada 15 días, depende de las noticias que haya, y nos bueno, tampoco tenemos días fijos, pero normalmente vamos a empezar a reunirnos los lunes, porque la gente también tiene muchas cosas y compaginar y coincidir todos el mismo día, pues es bastante fastidioso. ¿Y tenéis alguna otra manera para alguien que no participa activamente para que os contacte o...? Eh, bueno, la gente que quiera contactar, pues puede contactarlo en el centro cívico. Puede, tenemos un casillón de pues, la gente del barrio deja aportaciones, preguntas, dudas... Y entonces, entonces, pues, cuando nos dejan, solemos quedar con ellos, o hacer bien a las reuniones... Y así, poco a poco, funcionamos. Pues, guay. ¿Y vosotras, chicas...? Si nos podríais contar un poco, no sé hasta qué punto nos podemos ir atrás en la historia de la Asociación de Vecinas de Ribera de Deusto, pero bueno, si no, por lo menos a día de hoy las, lo que sabéis de cómo está funcionando, cómo se están juntando, cómo la, la gente pueda acceder también. Bueno, también igual luego saldrá el tema, ¿no? Pero igual la Ribera de Deusto es un barrio en comparación con otros un poco chiquitico y también todas os conocéis mucho, ¿no? Me imagino. Pero bueno, no si se diese el caso de que alguna despistada... ¿No? Anda que quiere, pero no sabe cómo... cómo... Vale, pues es que ricasco eh, también por invitarnos. Eh, Nosotras ahora no estamos en la asociación, eh, pero había gente, pues eso, que no podía estar y hemos estado muchísimos años. Yo ni tengo la memoria histórica que tiene Ana, ni, ni vengo tan bien documentada para nada, pero sí, bueno, yo, por ejemplo, estuve... Me acuerdo en el... Empezamos... En el eh, 17, 18 o así, cuando cuando ya aquí empezamos a temblar qué iba a pasar con nosotras y tal. Y entonces eh, ahí sí sí estuve muchos años. Eh, ahora, mm, al principio nos reuníamos en un anexo de la iglesia, San Pablo que está ahí adelante y ahora eh, se reúnen en Visinay todos los primeros martes de cada mes a las 6 de la tarde y bueno, tenemos un correo que es Pues ahí, por si hay alguna despistada... Eso lo es, dudamos, eso es, sí, dudamos, sí, cuesta. Pero... Y sobre todo ahora, con todos los marrones que tenemos encima, los que se nos vienen. Y, o sea, que hace falta gente. Si os animáis, aurrera o sea, ¿vale? la invitación Hay que dar la invitación y que quede luz atuada para todas las oyentes y, y que se acerquen los martes a las 6 ¿verdad? Bye. Aquí en Visinaí. El primer martes. El primer eh, martes. El primer martes de cada mes. Muy bien. Muy bien. bien. Y bueno, por entrar un poco en el tema que ha presentado Ullón, porque hoy sí que teníamos como la idea de centrarnos un poco en la evolución que han tenido estos dos barrios, que bueno, también hablaremos de esta especificidad igual de la, bueno, de la Ribera, me imagino que Irala también en su momento igual pertenecía a la antiglesia de Abando, ya que como barrios de Bilbo, también hay que pensar, ¿no?, que la villa cumplió sus 700 años hace unos cuantos. ...pero que ahí los barrios de la periferia de Bilbo no siempre han sido Bilbo... ...y a día de hoy podemos considerar igual que tampoco lo son... ...precisamente por ese carácter periférico ¿no?... Pero bueno, ya iremos llegando a ese punto, lo primero igual sí que nos interesaba es precisamente eso, ¿no? Un poco la historia de los propios barrios, cuándo se empezaron a conformar, ¿no? O sea, bueno, más allá de igual asentamiento que pudiese haber en la Edad Media o X, cuándo empezaron a tomar la forma que tienen como los barrios que, bueno, que son hoy en día, también tengamos en cuenta que después de la desindustrialización aquí ha habido mucho movimiento, ¿no? Pero precisamente eso, ¿no? cuando ya la villa los hijos suyos o ¿no? un poco antes también o sea ya cuando empezaron a tener esa forma de los barrios que son hoy en día o que ha llegado o que ha hecho que lleguen a ser los barrios que son hoy en día entonces pues si ¿sí nos podéis contar un poco de esa historia pues la de, de, de estas. vale eh, la la ribera por ejemplo está formada en realidad es la, es la orilla de, del, de la ría entonces está la ribera de deusto zorrozaurre y bótica vieja antiguamente por lo que tenemos entendido porque ninguno de los que estamos aquí estuvimos entonces parece ser que esto era todo marismas había mucho eh, pues no sé pues habría agua si había marisma estoy segura de que había agua sigue viendo sigue habiendo agua y entonces no había no había casas solo había algún caserío en la zona de Deusto arriba donde está la San Pablo y Y sí que había algunas chabolas en las, en las faldas de los montes Archanda, Banderas y así. Y sobre, por lo que tengo entendido, que tampoco me lo sé muy bien, por 1800 y pico por ahí más o menos, eh, el puerto decidió que esto era una zona muy buena y entonces empezó a hacer lo que son los muelles y para que los barcos que venían con mayor fondo, eh, pues venían con mucho calor lo que sea, iban a zorrozar. Y de Zorroza para Bilbo lo que tenían que hacer era tirando con gabarras que las eh, tiraban las higueras. O los gabarreros que iban en ello, no podían, si no era para evitar un poco las curvas. Y parece ser también que, que aquí pues... Eh, empezaron a salir las eh, la hilera de casitas a raíz de empezar a, a formarse pues eh, las navieras astilleros eh, pequeñas tiendas de velas o grandes tiendas como bio yo o muchas fábricas no estamos hablando justo la eh, preindustria que ellos llaman no, no una industria que podíamos decir de hoy, pero sí la de antes, que empezaba con eso, con cordelerías, con, con tallercitos, y entonces fueron haciendo una hilera de casas que eran bajitas y que muchas de ellas también eran, en algunos casos, algunos palacetes de gente que venía de Bilbao a veranear aquí. Hoy en día lo vemos ridículo, pero claro, en aquella época sí es verdad que debía de ser la leche. Él, él vería hoy, no, hoy en día no viene a veranear nadie aquí, más que los que nosotros vivimos. Y que no vengan, bueno, está ahí, todo el mundo está invitado, pero realmente... Te vuelvo a veranear, ¿no? Que sí, a sí. Y a, sí a, y, ayudar. y a ser parte de la vida de la... Efectivamente, efectivamente. Entonces eso es un poquito lo que tuvimos anteriormente. Luego ya a raíz de... de claro, estábamos eh, cuando nos anexionaron con Bilbao en el año 25, pues nos jodieron la marrana, porque ya éramos pocos y parió la abuela. Entonces, eh, sí que es verdad que Deusto tenía bastantes pocos habitantes comparación de la Riviera de Deusto, porque era todo agricultura. Era lo que más eh, parece ser que había, eran tomates y chacolís y uva, vamos por lo que dicen. Y sí que es verdad que empezó ya los rellenos un poquito se fue fraga, fraguando más o menos por el veintitantos alguna cosa de que bueno, de que iban a hacer algo así como un canal. Pero bueno, vino la guerra y aquello se quedó un poco allí estancado hasta pues hasta que patas cortas vino y dijo en el cincuenta y pico por que debía de hacerse. Claro, porque eso es una cosa que igual mucha gente y más que nada las o sea, las que no somos del barrio y encima las que somos igual más jóvenes y ya las que son todavía más jóvenes que nosotras, ni qué decir, que muchas veces hemos pensado que esto siempre ha sido así, ¿no? O sea, que la forma que tiene el barrio ha sido siempre así de manera natural cuando no. O sea, ese canal fue construido a propósito. O sea, al convertir esto en una península, Sí, ese canal se, se hizo, bueno, se hizo, se hizo que no llegó a ninguna parte. También fueron mm, miles de millones enterrados en la nada, como siguen haciendo con muchísimas cosas, y era para, para, para que los barcos, aquí en eh, la ría hace dos curvas muy grandes, entonces siempre se empotraban contra viaga Entonces, para que pudieran entrar los barcos, era el, el proceso de, de entrar el canal, eh, de hacer el canal pero nada que fue una chapuza de la leche porque se hizo con un fin y nunca y nunca tuvo realmente la salida a la ría. Lo han aprovechado ahora para hacer esta isla maravillosa, pero bueno, porque se va a vender más bonito siendo una isla pero estábamos muy bien como estábamos. Y que también en relación a esto es bastante, a mí por lo menos, no me resulta, o sea, bueno, como curioso, no sé si decirlo, pero sí es clarecedor que lo hayáis, como lo habéis contado, el hecho de cómo el barrio sin ser todavía un barrio de Bilbo, ¿no? siendo una antiglesia separada y administrativamente otra cosa, como siempre, o bueno, siempre, por lo menos desde el siglo 19 para acá, ha cumplido ¿no? o ha sido como ese espacio que Bilbao ha aprovechado para realizar ciertas actividades que realmente aquí generarían trabajo, pero beneficiábamos y siguen aprovechando. No exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a a rebotarles la pregunta, ¿no? A la claro. compañera de Irlanda, venga. Pues... ¿Qué decir? Recuérdale sí. que, de, que, de que, estaba, pero recuerda que estábamos hablando, ¿no? De cómo era el barrio y qué… Bueno, pues eso, pues lo ha hablado antes por, por Giselle. Eh, pues eh, sabemos que los barrios no son como han sido eh, durante toda la vida y que ha habido como procesos de, de urbanización y procesos de pues, migración del campo, migración de otros de otros, de otros sitios a, a estos barrios. ¿Cómo era, cómo era el, el barrio de Irala, eh, en, digamos…? Eh, si echamos 10 años para atrás, ¿o sí? Pues eh, justo se, se cumplió el centenario del aniversario en el año 2016 y justo es que se han elegido dos barrios muy diferentes para hacer para hacer este el, el programa de hoy, ¿no? Porque Irala se sitúa en la otra punta de la ribera de, de Deusto y con una oreografía muy diferente y con una y con, con una, está más metido dentro de Bilbao, digamos, pero a las afueras, siguen siendo las, las afueras de Bilbao. Entonces, bueno, ¿qué había en aquel entonces? Pues campas y más campas y más campas. No había no estaba nada urbanizado ni nada, de ahí era una de las peleas de la Asociación de Vecinos. El proyecto de ir a la barri se empezó en el año 1902 eh, porque... Un dato importante del barrio es que ahí se, se eh, instaló Harino panadera, que es la digamos eh, era el, la industria de industria, digamos, de ese de ese momento. El señor Irala Barri decidió poner ahí su, su fábrica de pan y un montón de gente del barrio eh Iba a trabajar allí pero tenía que dotar de casas a los obreros y de ahí nace la construcción de los chalets, digamos, famosos que se están haciendo ahora, mega famosos en Instagram y en todos los rollos estos de, de, la, de, la, de la primera barriada, de la primer, de, digamos del casco antiguo de, del barrio de Irala. Eh, Chalet y Casas que durante los años luego cuando comentemos alguna de las luchas quisieron tirar en su día y quisieron sacar a la gente de allí una constructora del barrio y bueno eh, se consiguió paralizar aquello y, y bueno pues entonces de, en 1902 eh, nace el proyecto ...del 16 al 17... ...se finalizaban esas construcciones... ...de 1916 al 17... ...y luego ya empiezan... ...pues las diferentes construcciones... De, que, ...que en aquel entonces dotaban a un barrio... ...pues la, la Iglesia de los Franciscanos... ...en el 22... Eh, ...fue en la Iglesia de los Franciscanos... con el 42... ...pero en el 22 también... ...nace Torre Urizar, ...que como os decía antes... ...estaba muy pegado... ...que tiene también su iglesia propia... ...y son dos barrios diferentes... ...pero muy pegados... ...y el barrio en sí... El, luego, la parte de arriba de, de Irala eh, empieza en el año 60, con la construcción de, de, de la media luna, que eran unos chacolíns también, porque aquí se decía ¿no? pues el tomate, eh, pues allí lo que había de agricultura era el chacolí, la uva, y todavía se sigue llamando a esa zona la media luna, ...y se adjudicaron esas viviendas... ...que son como yo creo que las más antiguas, ¿no?... ...pueden ser del barrio en el 67-69... Y, ...y bueno, es muy es pequeño pero grande a la vez... ...pequeño con gente grande. Sí. <risa> Eh, bueno, pues si os parece Vamos a pasar ya a otra época Histórica, aunque Anne ha hecho Ya con el barrio de una pequeña Un pequeño acercamiento a esta época Histórica, vosotras también Algo habéis comentado cuenta del canal eh, Que es pasar a la época Del franquismo, o sea, sabemos que es, Como ya habéis también mencionado, ¿no? Es el siglo 19 los comienzos De la industrialización, pero sí que Igual durante ese ya como Asentamiento del franquismo Después de los primeros años maduros de la post guerra, hizo eh, su pretensión o intento ¿no? de generar una economía basada o que girase en torno a la industria, por lo menos en lo que respectaba a, al, a, lo que, a las paspongadas que llamaban ellos, ¿no? como núcleo industrial, uno de los núcleos industriales dentro del Estado, eh, pues sí que nos interesaba, pues aunque habéis hecho no ya como algunos apuntes, eh, hablar un poco de eso, ¿no? de cómo qué cambios implementó en los barrios este cambio de bueno este cambio o esta incidencia no en el modelo industrial también del siglo 20 que aunque fuese una continuación pues tenía otras cuestiones que ¿no? o sea, era como una evolución de aquello que se empezó a gestar en el siglo 19 y pues bueno no esto como este modelo industrial como influyó a nivel económico en los barrios también a nivel de migraciones talmo si en el caso de la Ribera de Deusto eso pues fue algo, igual porque la gente de Irala como la tenemos más cercana, conocemos algo más de la historia. En el caso de la Ribera de en el caso de la Ribera de Deusto no tenemos muy claro eso, no, Si también toda esta profundización en el modelo industrial supuso también algún tipo de cambio en la población que vivía en los barrios y también, bueno, a nivel de cambio en los barrios también, pues eso, ¿no? en, en las infraestructuras que hubiese o tal, pues qué tipo de cambios generó estos años 50, 60? ...ahí ubicadas... ...sí pues aquí por ejemplo en La Ribera... ...en los años 50 o así más o menos... ...eh... hubo... ...eh... un boom de mogollón de inmigración... ...venía gente... ...mucha gente de Castilla... ...de Andalucía... ...de Gallegos... ...eh... ...a... ...a currar en las... ...en las fábricas... ...y... ...y claro en aquel momento... ...eh... Para, pues para dar cobertura a toda aquella gente pues bueno también había gente autóctona ¿eh? autóctona gente eh, además bueno como me imagino no sé si en la mayoría de los barrios pero eh, eh, aquí la gente que somos de aquí somos como muy autóctonos muy de aquí y entonces había pues había mogollón había eh, una caja de ahorros había un banco había ...como unos 13 bares o 15 o la leche... ...había cuatro pescaderías más o menos... ...había dos carnicerías, escuela... Eh, eh. ...¿colegio también? Sí, de monjas. Ah, oh, pues colegio también... Eh, eh, ...tiendas de, de ultramarinos... ...había una cooperativa... También, y jo, había de todo, había la leche. Bueno, es que además, en, en aquella época, en los años 50 más o menos, entre toda aquella inmigración, aquí había familias como muy emblemáticas, como los Madaleno, los Arrola, que tenían sus pedazos chaletones y que, eh, hombre, ellos no funcionaban de la misma forma ni se codeaban con la plebes. Ellos estaban, pero bueno, que era bastante todo... Y luego ya en los años 60 yo creo que es cuando se declaró zona industrial ahí y es cuando aquí ya no se dejaba eh, ni arreglar absolutamente nada, ni restaurar ni nada y es cuando entró el declive en la ribera. ¿En qué años has dicho? Los, en el 60, más o menos, de 60 ven adelante. Yo creo que zona industrial sí lo declararon en el 60, ¿no? Yo creo que tenía aproximadamente unos nueve años porque mi ama tenía una panadería y como justo cumplió 100 años la casa les echaron porque se había declarado zona industrial y ya no se podía no se podía construir, por lo tanto a tomar por saco Algunas, bastante más eh, que, mi, que mi ama. Yo creo que había algunas otras cosas, algunos otros bares y algunos otros comercios que tuvieron la mala suerte de que las casas eh, eran de un solo dueño y entonces decidían ellos lo que querían, ¿no? Sí, y claro, con por... esto es solo por hacer un apunte, ¿no? Porque también igual la gente que no conocemos la historia de la ribera de Eusto, o que no conocemos incluso el propio barrio mucho, es claro cuando pasas por aquí parece que el barrio es esta fila de casas, ¿no? Que se ve a la par de la, sí. de la ría. Cuando realmente coges un poco de altura, te das cuenta realmente de todo el área que, que es. O sea, sí, que no es pequeño. Realmente el barrio era un barrio grande. Sí, sí. Y es más, había, pues igual, por lo que más o menos viene a decir, había censados unas 3.000 personas sobre aquella época, llegando incluso, por lo que viene también, a las... 5.000, cosa que luego fueron bajando hasta 800 y hoy en día estaremos en unos 500 o 500 y pico, no llegamos, ¿no? 400 o por ahí, o sea, ahí se ve muy bien el declive que, que hemos tenido. Bueno, en este sentido también, eh, bueno, en ese Bilbao ...del desarrollismo de los años 50, 60, 70... ...de los señoritos industriales que viven en el ensanche... ...pues digamos que en esa segregación del, del paisaje urbano... Eh, Irala también tendría tendría su tendría su papel y su ¿no? y su ordenación en ese en ese entorno urbano. ¿Cuál cuál cuál sería digamos su papel, el papel de Irala en, en eh, a ver, según lo que nos cuentan, parece ser que Irala cogió ese cogió ese mmm, esa sensación y esa situación de, de opresión que se vivía en el franquismo para aprovechar y tirar para adelante con la con las luchas del barrio en el que no había nada entonces es cuando se empieza a que había antes pues nada y es cuando se empieza a intentar luchar por todo lo que más o menos conocemos ahora eh, solo en aquel entonces solo había una escuela que era tomás Camacho, que se construyó en como se decía en el 21 pero no no, no estaba en ni las calles urbanizadas, ni nada. De hecho, se luchaba porque se quitara la comisión, la que era que los propios vecinos pagaran por que se urbanizara la calle, de, el, no como un impuesto. Entonces, pues eso, se aprovechó la conflictividad social y la oposición del régimen para, para intentar sacar esas esas primeras luchas organizar eh, las calles eh, quitar la, la salvaje especulación que había en el momento que se hicieran más zonas verdes que ...yo creo que es un poco lo contra que, que aquí, ¿no?... ...que aquí se sí había y luego dejó de haber... ...y allí no había y se intentó hacer, ¿no?... ...que hubiera más zonas verdes... ...que se hiciera un ambulatorio... ...que hubiera un transporte digno... ...y de ahí hasta hasta hoy en día... ...porque esas luchas siguen son las mismas... ...que aquel entonces... ...y, y bueno, pues un poco eso. Bueno, y comentar también que... ...unos vecinos de Irala fueron hasta Madrid... A para, ...para hacer lo que se llama el colegio... ...la escuela profesional Liga y Gallo Gorría. O sea, o sea, al final pues más o menos... ...en ir lo que había una asociación de vecinos... ...pero que más o menos también estaba unida con la de Recale... ...porque al final acabó el parque, el ambulatorio de Recale... ...fue una lucha conjunta de diferentes de dos asociaciones... O sea, al final lo que hacían las asociaciones de vecinos... ...era construir el propio barrio, ¿no? Que era un barrizal, era... Ez dago kampas. Lo que, lo que sí que nos decían también que al final pues con, con, la, con la creación de los partidos políticos parecía cuando ya no parecía que se iba a dejar la tostada más a los partidos políticos y que nos iban a salvar el culo y las asociaciones de, de vecinos bajaron un poco el tirón de, del trabajo pero luego se vio que no, que tenían que seguir existiendo y volvieron a coger las riendas de, de los propios barrios y de, de la militancia de, de vecinal. Bueno, y pasando un poco y siguiendo esta deriva económica Bueno, que no solo es una cosa que le haya pasado a Bilbao como ciudad Sino que es un fenómeno así como más extendido, por lo menos en el mundo occidental Como lo vamos conociendo hasta ahora eh, Un momento así igual clave también es cuando a partir de finales de los 80 Quizá podríamos ubicarlo ahí, los 90 Eh, ...comienza ya todo el giro de la... ¿no? ...de volcar toda la economía de la ciudad... ...en el sector de servicios... ...y bueno, con eso queríamos preguntaros... ...pues precisamente eso, ¿no? ¿Cuál era... ...o sea, cuál has, cómo ha influido eso en... ...en este caso os lanzamos la pregunta de, en primer lugar... ...a las compañeras de Ribera de Deusto... ...entonces cómo ha influido eso en el barrio... ...y también un poco relacionado con esto... Aunque, bueno, ya ha ido saliendo de alguna manera en lo que hemos ido hablando, pero a día de hoy, también, ¿cómo valoráis o cómo percibís desde el propio barrio esa brecha que hay entre el centro, la periferia, ¿no? ya en qué cosas, si consideráis que existe, en qué cosas se nota ¿no? sí. en el propio barrio? A principio, perdón, a principio, ya de los 80, aparece aquí, por lo menos en La Ribera, eh, en escena el fantasma del plan integral. Y ahí es cuando nos empezamos a mover un poquito, porque fue cuando la arquitecta Sahajadi eh, propuso el tirar absolutamente todo y crear un barrio nuevo. Y ahí nos tuvimos que poner en marcha y en lucha, hasta hoy en día, que todavía seguimos, ¿no? Ha sido muy complicado, es complicado y seguiría siendo complicado porque verdaderamente de, de aquí no nos queremos mover, entonces va a ser difícil el que podamos mantenernos mmm, como hemos estado hasta ahora, quizás eh, en algunos casos hemos sido unos privilegiados porque no hemos tenido mucho pero nos hemos tenido entre nosotros, cosa que igual en un barrio más grande no hubiésemos podido hacer. Yo vuelvo primero un poquito atrás, ¿no? En la decadencia esa que has comentado antes, bueno, cuando se el barrio eh, cuando se deca, se declaró zona industrial y eh, en cuanto a lo que ibas de zona, de eh, servicios y tal. Pues claro, eh, ya eh, las tiendas empezaron a cerrar, todos empezó a quitar y la gente, los habitantes, mucha gente se se marchaba, se iba a vivir a Deusto. Eh, la gente que podía, la gente más así, iba marchando a Deusto. Y entonces es cuando ya nos quedamos poquitos y tal. Y luego sí que, que efectivamente, lo que dice Zaskun, eh, eh, nos quedamos absolutamente sin nada. Hoy en día no tenemos nada. Tenemos un autobús cada media horita. Un, bueno, una lanzadera, no es un autobús. Es una lanzadera. Eh, y bueno, eh, con respecto a... Eh, a ah, cuatro bares. Y, <risa> y, y bueno, y no sé, me, me estoy perdiendo. Eh... No estábamos hablando un poco de eso, eso ¿no? de cómo había cambiado, eso. Ah, el bueno, pues barrio, eso, sí. De... Que no no, o sea, ahora mismo nada, y luego pues eso, cuando se empezó ya un poquito. Bueno, luego todos esos y esas que se marcharon ahora quieren empezar a volver otra vez, ¿eh? Ahora otra vez es importante la Ribera, ahora estamos cogiendo importante. Y con respecto a Bilbao, pues es que no tenemos absolutamente nada que ver. De hecho, nosotros eh, nosotras hemos estado eh, y seguimos abandonadas absolutamente por parte de todas las instituciones del mundo seguimos, porque no les importamos nada, solo les importa lo que va a poder pasar aquí y lo que está pasando ya pero la gente que vivimos es más, lo único que hemos hecho ha sido dar guerra y estorbar, y seguimos estorbando y... Y quizá... Eh, en relación a esto que comentabas, igual por explicar, ¿no? Porque acá claro, habéis hablado como de un vaciamiento que se ha ido dando, ¿no? Durante las últimas décadas del barrio. Entonces, también igual para quien no conozca la Ribera, ¿Qué tipo de gente sois las vecinas que quedáis, ¿no? Porque acá claro, habéis hablado de lo de que solo tenéis una lanzadera cada cuánto habéis dicho, cada media hora. Cada media hora. Claro, yo me puedo imaginar que teniendo la carencia de servicios que hay en este barrio, ser por ejemplo una persona mayor en este barrio Tiene que, ser... tiene que ser un horror, o sea, horror quiere decir, o sea, ese apego a tu barrio existe y te mantiene. no, no Es muy bonito, mira, mi, seguro, mi, ¿no? mi ama es la mujer más mayor de este barrio, nacida en este barrio, en el número 9, tiene 92 años, pero pero eh, eh, carencia, o sea, toda, y, y es verdad que es muy difícil, lo que pasa que lo bueno que tenemos es lo que ha comentado Izaskun, que nos tenemos las unas a las otras, y aquí eh, es verdad que es un... es es una gran familia bueno ahora ya cada vez hay más gente eh, nueva se está incorporando más gente y tal no sé qué pero pero eso nos ayudamos las las eh, eh. Si sí, hay que llevarle incluso en pandemia, en pandemia se hacían eh, grupos, eh, de, de hacíamos grupos para llevar a la gente eh, alimentos, el pan, el tal, a la gente más mayor o la gente que no podía salir o tal, eh, pues hacíamos ese tipo de cosas, cuando ha habido una persona igual enferma, Eh, ...pues por, por diferentes tipos... Eh, ...bueno, se ha hecho un comando de limpiezas de casa... De, ...para cuando salga del hospital... ...tener la casa en condiciones... ...y todo eso tipo de... ...eso aquí nos queda todavía... ...nos queda... ...y por ejemplo cuando decís también lo de que... ...ahora hay gente que está volviendo al barrio... ...me puedo imaginar que igual también gente que... ...no ha tenido nunca un vínculo con el barrio igual... ...se está acercando al barrio... ...¿qué tipo de implicación... ...o lo que hablábamos antes un poco ¿no?... ...cuando habéis mencionado lo de los veraneantes y, ¿no? y eso... ...como esa necesidad de que, que la gente que venga, venga a vivir... y a, ya ...se ve eso con la gente nueva que está llegando, está costando... Con la gente joven nueva que está llegando, sí, sí... ...y es gente implicada, con el resto de gente que... ...yo es lo que pasa es que no soy nada objetiva, ¿eh? Y a mí me da una rabia... ...a mí esa gente que se ha pirado y que ahora quiere volver porque tal... ...que ya sé que está muy bien objetivamente y que hay que ser y tal... ...pero a mí me da mucha rabia... ...porque cuando la ría olía a mierda... Eh, estábamos aquí las que estamos verdadza school y ahora que hay carramarritos y huele rico eh, pues ahora a la gente le, le empezamos a importar un poco más y te empiezan a decir si es que yo no me que será verdad te digo en serio eh, que será verdad os digo es que yo no me hubiera ido mm, si, si la ribera hubiera estado en condiciones ...pero pues bueno... ...pues aquí nos quedamos cuatro... ...peleando y luchando y seguimos... ...lo que ha comentarizas... ...y solo por acabar un poco con vosotras... ...de hablar de este... ...últimas épocas del barrio... ...habéis mencionado ¿no?... ...el plan urbanístico que... ...bueno que se está llevando ya a cabo... ...en el barrio... Eh, ...nos podríais dar algunas ideas... ...pues para quienes no conozcan de... ...realmente el ayuntamiento... ...qué perspectiva tiene de... ...en qué quiere convertir este barrio... Porque me imagino que esa expuesta, es ¿no? O sea, como vecinas del barrio, la mayor oposición y la mayor lucha andará por ahí, ¿no? Entonces, porque hace una vez se ha hablado y, bueno, aquí quien se acerque a Bicinay va a ver eh, dibujos hechos así con stencil de que la Ribera no es Manhattan. Entonces, claro, ¿qué significa ese lema de que la Ribera no es Manhattan? ¿Por qué se dice eso, no? ¿Qué pretende...? Pues yo creo que lo que se pretende, pues es... Eh, son dólares, o sea, solo ven dólares. Eh, eh, yo creo que Bilbao... Eh, no tiene otro sitio por donde crecer aquí lo que hemos comentado tambiénzá con y vosotros antes es que hay eh, una extensión de terreno impresionante eh, Bilbao siempre eh, desde la zona desde la época de la industrialización eh, Bilbao crecía de espaldas a la ría cuando es, eso es cuando era mierda y tal pero ahora volvemos a dar la cara a la ría. ...y la ría es un emblema... ...y es bonita y es tal... ...entonces mola mucho vivir a lado de la ría... ...no pues igual vivir en la playa... ...pero en Bilbao en el centro... ...pues puedes vivir en la ría... ...y, y, y es verdad que nosotros... Eh, ...molestamos mucho... ...porque además tenemos las mejores ubicaciones... ...que estamos de frente... ...porque ellos eh, en su día ya... ...o sea, cuando lo peleamos... ...a nosotros en el 2003 ya... ...nos proponían eh, reubicarnos... Eh, nos engañaban diciendo que, que cómo queríamos seguir viviendo aquí, que nos iban a dar metro por metro en el noveno C de no sé dónde, en unos edificios súper bonitos, que para qué queríamos seguir viviendo aquí, que no sé qué y no sé cuándo, de hecho... Eh, Esto fue, sí, en el 2003 o así y peleábamos, o sea, nos miraban como las vacas al tren diciendo que yo no quiero una casa nueva, que yo quiero vivir en mi casa, en mi barrio y no quiero, o sea, no me quiero mover, no me quiero mover y, y bueno, ahora están jugando también un poco al cansancio desde mi punto de vista porque ya veis cómo estamos, o sea, llenos de mierda, de excavadoras, de pipís, popós desde las 8 de la mañana todo el día… Igual de mal que tú En mi caso Mi casa no está en primera línea de playa Ni de ría La mía está en segunda, por lo tanto es un poco más triste Porque delante nos van a hacer El, el ¿Cómo se llama? El tanque de tormentas Y por detrás nos van a construir Y por un lateral también nos van a construir O sea, eh, todo va a subir como Un metro setenta Por lo tanto, ya es más alto que yo todo eso Lo que están construyendo Nos quedamos en un agujero tristemente dicho y bueno, te vamos a tener que encima que dar las gracias porque el, el tanque de tormenta supuestamente arriba van a hacer una especie de parquecito o sea, tendremos que subir escaleras para llegar al parquecito si no se inunda la casa, evidentemente como lo de poner un muro es que no lo entiendo en el petril pretil lo que pasa que aquí decimos petril <ríe> suena más a pueblo y es verdad que ¿Qué coño? Pues si nos van a construir... Todo eso ahí delante... ¿Quién no va a ver? Los de las casas de atrás... Evidentemente los de adelante... No vamos a poder ver nada... Pero bueno... Y parece que no... Pero el que te construyan delante... Que te construyan detrás... Y a los costados... Hay que aguantar... Lo que dice Marichu... Todas las excavadoras... Y que claro... Mete el ruido... Y el pi, pi... Pi... Pi... Pi... Lo tienes a todas horas... O el ra... Ra... Ra... Me da igual... Por todos los lados... Y hay que convivir con ellos hasta la pues una jornada laboral, desde la mañana hasta la noche. Y bueno, pues la única eh, eh, eh, cosa positiva que le sacamos, yo el otro día me planteaba, eh, de verdad, que, que en mi vida me ha pasado esto, decía, pero yo realmente quiero, quiero, o sea, porque a mí la Ribera me gustaba antes de todo este mogollón. ...me sigue gustando... ...pero ya te digo... ...porque no soy nada objetiva... ...pero luego cuando vea... ...yo espero que nos dejen... ...en un gueto... ...en un gueto así... ...eh... ...y que... ...y que toda esta peña... ...no nos moleste mucho... ...muy bien... ...pues eh, ahora para volver... ...y retomar al... ...a las... ...a las compas de... ...de Irala... ...vamos a recordar un poquito... ...de dónde venía la pregunta... ...y es que... ...como ha comentado antes Giselle... ...digamos el polo productivo mundial... ...se ha movido un poco de Europa... ...hacia el oriente y así... ...y Europa se ha convertido... ...se ha reconvertido un poquillo... ...como digamos... ...en zona de sector servicios ¿no?... Eh, ...Bilbao por su parte ya ha sufrido los... Eh, ...el proceso de desindustrialización y demás... Eh, ...ya ya nos acordamos de Euskalduna... ...nos acordamos de otros procesos de... de desindustrialización... ...y de digamos de, de... gentrificación y demás... ...y de cómo se ha... ...transformado esta ciudad... Eh, ...digamos como en una ciudad marca ¿no?... en que culmina en ese proceso del Guggenheim, pero también se consolida con el, con el con la construcción del metro, ¿no? Que donde llega el metro es el centro y todo lo demás es periferia, digamos. En este sentido, ¿cómo este modelo de Bilbao cómo cómo ha afectado a Airaola y cómo cómo os ha afectado? Está bien que recuerdes la pregunta, pero vamos a responder lo que queramos. <risa> Porque nos encanta la insolencia. ¿Qué tal? <risa> es que ahí nos has dejado a ver eh, al final tenemos que pensar que Irala, ala eh, como la ribera de deusto sigue estando en la periferia de bilbo y siempre ha ido un poco a su bola a nosotros en sector servicios pues bueno nos ha podido afectar en eh, cuando deja de deja de funcionar harina panadera cuando dejan de funcionar todas las fábricas de, de y pequeña industria de de, los, de andrés y sarrsi de los cabes De, ...de Andrés y Sassi que se van cerrando... ...pues esos tipos de, de negocios que eran a nivel más pequeño... ¿no? ...pues como dices tú de telas, había no más talleres, así... Y, ...y eso nos ha afectado en que ahora Irala sea un barrio... ...en el que quieras vivir estando cerca del centro de Bilbo... ...en el que no tenemos todos los servicios que pueda tener Bilbao Centro en el que la vivienda es igual de cara que en el Bilbao centro, entonces bueno, que todavía no es fácil vivir en el, en el barrio, pero que se intenta que se intenta ayudar a que cada vez sea más fácil. Y de ahí, de ahí de ahí la riqueza de vivir en Idalava. ¿Cuál es la riqueza de vivir en Iralabar? Ten cuidado, eh, ten cuidado de ver quién escucha este programa. Eh. A ver, lo, lo mejor que ha tenido el barrio toda la vida y que esperemos que no, que, no, pues eso, que no se pierda y que parece que con el tiempo se está perdiendo, pero igual en, todo, en todos los barrios en general, ha sido el movimiento asociativo. Irala ha tenido un montón de, de colectivos que han trabajado alrededor de la Asociación de Vecinos y que, y que han llevado su, sus luchas propias, pero siempre todos a merced de que el barrio fuera mejor. ¿no? Entonces eh, en los años 80 fueron los más gordos a nivel de, de militancia general tanto en, en Ila como en cualquier como en, como en todo bilbo general. Pero eso no hay que olvidar que gracias a las primeras luchas de la asociación de vecinos, pues gracias a si no hubiera habido ese primer viaje a Madrid por piñeiro, difunto compañero de la asociación no se hubiera conseguido la urbanización de la media medialuna, no se hubiera conseguido la construcción de otra escuela en Irala como es Gallego Gorría, porque antes sólo estaba Camacho y era el baby boom, no o sea, críos por todas partes. Eh... La Gallego Rías se construyó en 73. Si no se hubieran eh, juntado 40 mujeres en frente del, del, de la delegación de vivienda del ayuntamiento, no hubiera habido alumbrado en la zona de la Irola, en Jaro de Arana, y en, y en, bueno, que Jaro de Arana no estaba todavía en, por, la, por la media luna. O sea, no tendríamos luz en casa, que yo vivo ahí. ...o sea, pues un follón... ...y fueron 40 mujeres que se plantaron allí... Y, ...y bueno, pues si no hubiera sido por la ocupación... ...de aquellos jóvenes que ocuparon el Chalet de yedra ...en el año 77... ...no hubiéramos vivido uno de los mayores logros... ...también pérdidas... De, ...pero fue un logro a nivel de Bilbao... ...y a nivel estatal como tener una de las primeras ocupaciones... ...y si no hubiera habido gente como vosotros... ...que estuviera en la radio en el año 86, ¿no?... 7, 86 87 pues no existiría la hirola así que o sea en realidad uno de los puntos muy gordos de irala es el tejido asociativo que sigue existiendo pero en menor en menor medida en menor medida y que intentamos que, que no se pierda eh, y no sé qué más luego por otro lado eh, eh, luego otro lado. luego también perdona perdona por añadir a eh, Eh, yo que fui una de las jóvenes que lanzó y a Chita, que, y aquíita también que pasamos de la gasta desamblada a bueno yo de la gassamblada a trabajar a la socia también hay que entender ...que una asociación de vecinos y, y por lo que trabaja también las, las asociaciones... ...o lo que vivís aquí, eh, se ha vivido aquí, es otra, otro tipo de lenguaje ¿no? Y entonces pues se ha... vosotros habéis comentado que vino el PERI ¿no? O sea el plan de... plan eso, de, de, de, pero por ejemplo en Irala se trabajó por el PERI para que existiera... Que, que se remodelara el, el parque, se hicieron propuestas dentro del PGU. O sea, era, hemos vivido un PERI, hemos vivido el PGU, hemos vivido el, el PERI creo que, o sea, en, el PERI fue en el, en el 80, se promueve la realización del PERI, que aquí, por ejemplo, era algo que iba a venir como mal, pero sí, allí sí, se aprovechó sí. dentro de eso a, a, a que a que se remodelara zonas, a que, es que se pusieran se ha, zonas verdes o... Se ha cambiado mucho el plan porque el plan supuestamente era, todo lo verde que había era un arbolito cada un metro y medio o cada cinco metros. Eso era todo lo verde que teníamos. Sí que se ha luchado porque por lo menos hagan, mantengan eh, algún parque o hagan más parques y que lo que sea verde no sea solo un arbolito. Eso es. O sea que, que dentro, luego eh, como como asociaciones de vecinos, vecinos, pues eh, se ha trabajado dentro, se trabajo dentro del PGU, dentro del Plan General de Ordenación Urbana, en el que ahí se consiguió, por ejemplo, que los chales les dieran calificación C para que no se pudieran derribar, ¿no? Sí. Eh, eso fue en el año 90. Luego se consiguió que se soterraran las vías, que se uniera recalde con, con Bilbao, gracias al Plan Iralabarri, que es, es el único que he vivido yo, en el año 2006. Habéis conseguido muchas cosas. Se ¿eh? han conseguido muchas cosas, pero sí. Sí. falta muchas de conseguir y luego eh, también esto no lo hemos citado todavía y entiendo que en la ribera de deusto también pasaría eh, ir ala fue un barrio muy castigado por la droga eh, se aquí hizo... eh, sí que es verdad que hubo pero mmm, no tanto o la viaga por ejemplo que está enfrente fue un, un barrio machacado totalmente a nosotros nos nos golpeó y bueno y gracias a asociaciones como ascaguincha y a las madres del barrio se consiguió eh, luchar de mucho por los chavales que claro bueno, que tenemos eh, una generación casi perdida en el barrio. Sí, aquí tenemos, hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida, eh, eh, lo que sí hemos tenido ha sido diferentes. Eh, tenemos por ejemplo, aparte de Visinay, que es una gran conquista, en un momento dado no sabemos lo que pasará, ¿no? Pero bueno, Visinay funciona muy, muy bien para la juventud y para hacer según qué cosas tenemos eh, pues, eh, Becoer y tenemos la asociación antes teníamos la asociación de mujeres que por cierto, claro, se han hecho bastante mayores y hay una etapa en la que no tenemos esa, ese seguimiento, de, de muy mayor a nosotros, la cincuentena, aunque parezca treintañera, ¿eh? yo aquí lo dejo, no, es verdad que hay bastante gente que hay No tenemos y no ha habido ese... Pero tenemos asociaciones para seguir eh, luchando y marcando donde haga falta. Salud y eh, bueno anhachita eh, sin más eh, para, para acabar con este esta bloque de, con esta pregunta eh, simplemente eh, preguntaros claro eh, los barrios para revitalizarse también necesita como nuevas generaciones no esa esa juventud que, que venga a seguir las luchas que, que, que vosotras habéis comenzado que habéis alguien a su vez tomado de, de otras personas cuando fuiis jóvenes y seguir retomando, y sí, sí, sí. bueno <risa> y Bueno, que aquí todas peinamos acá, ¿no? Eso es, eso es. Y quien no las peina es porque igual tiene mucho pelo que peinar. Entonces, en Irala… No por qué, ¿eh? En Irala, ¿cómo, ¿cómo veis eso? Lo de las nuevas generaciones de jóvenes que sigan un poco estando en el barrio. Claro, a su vez, esto tiene mucho que ver con las condiciones de poder quedarse en el barrio, ¿no? Que, que en Bilbao siempre se están dificultando en este sentido, ¿no? Cómo veis las nuevas generaciones que se que sigan en Mirala, que sigan luchando, que sigan sintiendo el barrio como como, como digamos como suyo, ¿no? Y sigan luchando por él y por lo que en él se hace, ¿no? Y en ese sentido también igual relacionarlo con igual si esas carencias o esas imposibilidades si se da el caso de seguir viviendo en el barrio también con qué tipo de nuevas vecinas se están ¿no? rellenando esos huecos y un poco también la pregunta que les hemos lanzado a las compas de Rivera ¿no? o sea también esa gente nueva que está llegando ahora al barrio cómo se implica cómo vive en el barrio pues yo creo que el primer El problema que tiene el barrio es que no hay locales. O sea, no hay locales, como antes había un gaste local o había gastetes o había mil cosas. O sea, hoy no hay locales para que la gente se reúna, se junten, discutan, hablen, se organicen, decidan o juegan al ping-pong. Entonces, pues eso, le echar en falta eso, que eso no exista en tu barrio, pues condiciona mucho, ¿no? Entonces, cuando estaba, por ejemplo, el gaste locala pues había mucho movimiento de gente, pues gente que va a jugar ping pero oye, pues vamos a hacer, no sé qué, o, o vamos a tocar los huevos a los militares, o vamos a hacer cositas, o vamos a hacer unas fiestas, o... Pero no haber nada, pues... a la gente, pues, decide, pues mira, pues me voy al bar de allí, me, me dedico a jugar los dardos, o... o me voy a otro barrio. Que la verdad es que, pues también... mucha gente que estudia en Irala, pues... No vive, o sea, aquí venir a la tampoco es que estudiar, igual van a Leicastola o a no sé dónde. Entonces hay cuadrillas que, que son de diferentes barrios y entonces pues... Pff. Nos, a nosotros nos está ayudando igual eh, bueno que sin citar la pandemia que era lo mismo ya nos está ayudando o, eh, nos nutrimos básicamente pues eh, alrededor de las de las jaillas, la comisión de la Jaiba Chorde está superpotente con chavales con chavales jóvenes que se están acercando, cuadrillas que igual no estaban de una forma tan Están en el, en el tejido colectivo pero lo van haciendo ellos y ellas y se van no llevan ya varios años trabajando por el barrio alrededor de las fiestas y la gente que está viniendo de fuera yo creo que se que, que se está uniendo al barrio mediante el, mediante las escuelas ¿no? o sea pues al final el, ese tejido también de pues de padres madres que hacen actividades en el barrio, pues ayuda a que haya movimiento. Yo creo que no vamos a vivir otra vez, o es difícil igual, incluso la visión que teníamos antiguamente de la militancia, está cambiando a nivel general, pero lo que hay que intentar es que es como un volver a reconstruir, pues como se empezó a juntar y que los barrios no mueran. y ...y listo. Bueno, y por ir terminando ya con el programa de hoy... ...la última pregunta que queríamos haceros... ...era un poco, bueno, de cara a futuro... ...creo que en el, igual en el caso de Rivera de Dostoy... ...nos habéis dado ciertos apuntes... ...pero eso no, qué retos tiene el barrio... ...y bueno, qué se está haciendo a día de hoy para... No, yo quería comentar que, que nosotros el reto es que siempre en Zorro Zaurre haya una un, un niño con edad escolar porque tenemos el autobús gratis. Entonces siempre tenemos que, que mandar gente que viva un poco en la punta para que veas. Claro, porque antes nos hemos refirido ¿no? en la presentación como Zorrozao Rey, Zorrozao no existe, pero es la punta punta es del barrio. Una, es una parte del barrio, Ahí. efectivamente, pero para que el autobús lo tengamos gratis a la castola y, y a la escuela, tiene que haber eh, mínimo creo que es un kilómetro, kilómetro de pico o dos kilómetros, no sé. Total, que siempre tenemos a alguien viviendo por allí que tenga niños. Si alguien se anima, que vaya, <risa> que vaya para el fondo. Sí. Y nosotras eh, eh, ahora están Ay, perdona, perdón. No, que Zorrozourre, como su propio nombre indica, es enfrente de Zorroza. Entonces es la ribera de Zorrozourre, sí, claro, donde está Zorroza. Lo que vemos es, Olaveaga, ¿no Eso es? es esto esto es. Esto eh, es Olaviaga, eh, Ribera de Usto. O sea que... Y lo que comentabas, pues pues bueno, nosotros sí que es verdad que seguimos de momento eh, eh, viviendo como barrio, luchando como barrio. Aquí sí que ha venido mucha gente con en edad de tener niños, niñas niñas, y, y hay muchos y es gente que se está implicando, la verdad es que mogollón y, y, y muy bien y muy bien y sí que todavía tenemos esa potencia y esa fuerza pero pero con mucho miedo mucho miedo a lo que vaya a suceder mucho miedo a lo que vaya a suceder, o sea nos están planteando, hemos, eh, hemos comentado antes que no llegamos a 400 vecinas tensadas, eh, quieren convertirlo en 15.000 en 15.000 y poco a poco lo van bueno um, eh, lo van, lo, van, lo van bueno ahora ya ahora ya de momento somos una eh, eh, eh, somos una ciudad universitaria privada todas, hay mil muchas muchas muchas universidades y todas privadas pero eh, pero sí que como ha dicho Ana también es verdad que hay una jabachorde eh, con gente bueno eh, hay gente que, que de la de antes que todavía a ratos entramos salimos y tal y, y para para apoyar pero sí que están pegando están pegando muy fuerte y sí que es gente la pena la grandísima pena es ...pues como, como lo que como lo que pasa en la mayoría de los sitios... ...no sé si has dicho, no me acuerdo de tu nombre... ...acheta... Eh, eh, eh, que, ...que nuestras hijas, hijos... Eh, ...de momento no se van a poder quedar a vivir en este barrio... ...en este barrio en este momento se vende una casa... Eh, eh, ...con una estructura de madera sin garaje, sin ascensor... ...por 490.000 euros. Hay unos alquileres de apartamentitos... ...de 950 euros. Hay un alquiler... ...de 1.400 euros. Y todo esto estamos hablando... ...que no hay una panadería... ...y hay un autobusito... ...perdón, una lanzadera cada media hora... en que estamos ir a hora? Ah, pregunta, pregunta Yisel, que nos encanta Nos encanta que nos preguntéis. Vuestra persona de referencia, John. Ah, John, pregúntalo. No, sí, dale, dale, dale. Ya te había adelantado. No, no hace falta repreguntar. Ya. En, a ver, ¿en qué estamos en el barrio? En la accesibilidad. Se repregunta ella. <risa> la accesibilidad, ahora sí quiero que les apruebe. La accesibilidad, pues eso, al final, eh, la punta de lanza de la lucha de la Asociación de Vecinos, porque al ser un barrio también… Bueno, es que son todo cuestas, cuestas y escaleras. Entonces, eh, y, y a ver, es verdad que... Que está viniendo mucha gente de fuera a vivir joven, pero la en la media de edad de la gente de toda la vida del barrio pues cada vez es más alta, son más abuelos y necesitan Si no me equivoco, hace bueno, ahora últimamente estáis en la lucha por una El metro también se consiguió que se soterraran las vías y ahora pues en el metro que ya se hablaba en los inicios de, de las no, de la, de, dentro de la federación de las, las asociaciones, de cuando empezó la la mm, comisión de, tra de transportes de vizcaya pues ya se ¿no? ya se hablaba del metro o sea por los años 75 y pico, y a ver pues si en algún momento llega sería la leche estamos en un, estamos ahora con el recubrimiento del de escenario de, del de las mejoras del parque de escurces se eh, intentó meter una moción en el ayuntamiento y estamos en esas negociaciones y al final va a quedar en actuaciones aisladas pero ahí vamos ...pues eso, el recubrimiento del escenario... De la, ...del parque de skate, ¿no?... ...de la SUS... Eh, ...bueno, pues cositas que, que dices... ...que poquito a poco se, se tienen que, que ir haciendo. Nosotros, por ejemplo... ...nos dice que vienen, que viene el tranvía... ...pero el tranvía ya estaba aquí... ...nosotros teníamos tranvía... ...y Olaviaga no, que era la canción, ¿no?... ...olaviaga tiene tren... ...pero no tiene tranvía... Entonces, nos viene el tranvía, ¡Ju! que viene el tranvía. Igual mejor que nos pongan unos botes como teníamos antes, que las relaciones, las relaciones eran mucho más amenas y no tenemos nada. De momento que nos quiten los charcos. <risa> pedimos, pedimos, eh, por pedir que no quede pero si sí es verdad que es triste que nos dicen que viene el tranvía, que viene en las casas, que viene en los ambulatorios, Van a, va a venir de todo, pues qué miedo, igual tenemos que echar a correr. O más bien dejar que no entren. Una de dos. Muy bien, pues eh, pues igual aquí damos fin a nuestro programa de hoy. ¿O quieres añadir algo? Vale. A ver si sí, pues solo decir, ¿no? Que al final los barrios que un poco El, sentido, el sentimiento de barrio, ¿no? que el barrio es donde los ciudadanos desarrollamos nuestros vínculos sociales, donde se potencia la identidad colectiva y donde construimos nuestra historia. Entonces, qué mejor que quedarse en un barrio y, y, bueno, y, y que es importante vivir en un sitio donde sabes que hay gente que se preocupa por la gente. Así que hay que intentar quedarse y hay que intentar luchar por el, por, la, por lo común y con iniciativas como la que hacéis vosotros a Irola y, y demás. Y ahora hay un éxito de unión entre la Ribera de Deusto y Irala. ¿Sí? Sí, sí que va a haber. Creo que iremos de potes. No lo dudes. Va. Igual por Irala, que hay más. Va. Empezamos por aquí y terminamos por ahí. Bueno, ba, eskerrik asko, Lauroi, ezurtzeagatik, gurekin egoteagatik. Zuei. Zuei. Zuei. Zuei. Zuei. Ezagutan azteagatik, Bai, bai. Bueno, está... Isuen, que la Irola siempre está a vuestro servicio y que pues cuando necesitéis eh, pues, yo sé, eh, difundir algún llamamiento, alguna historia algún lo que tenga, lo que que es pues, pues nosotras todo el rato vamos a necesitar. Perfecto, pues entonces la pues, a vuestros bien, a Y eh, también o igual, a ver, eh, pedir disculpas si nos hemos equivocado en algún dato histórico que probablemente como... O sea, <risa> nosotros pro, probablemente Eso. también. <risa> Eso es. Va ah, bueno, va bueno es que ricas co y ahora música purxu bat mesen javi grande nice ah! vuelta <tusurra> canavil paisa <tusurra> Ezkerrik asko eh, Hau izan da ba, Irola kalean, bizi nahi eh, Irola bizi nahi du Bai, bai, Irolak bizi nahi du eta bizi nahi e, delako onen e, deriva ederronegaz, eta metafora onegaz bizi nahi dugule, e, Bilbon e, bizi nahi dugule, e, e, Herriberan. E, Herriberan bizi nahi dugule, e, Iralan bizi nahi dugunen, eta e, onegaz, ba, pentsabentu onegaz, ba, oitamabauz garren e, urterren, urte urren honetako. <risa> Eso es, ya terminamos con lo que es el Irrachayo de Irola Kalean Pero esto no acaba, o sea, ahora mismo justo empieza la fiesta La peña que ha estado escuchando, si os animáis y si os dais una duchita, como hemos dicho antes Venís para aquí vamos a tener un ratito de conciertos De 7,11 o así, muy guapo ¿Qué, ¿qué conciertos hay, Ángel? Tenemos a, a Bilinx, eh, Ujer, Caserna Está Difuntos de la Araña ¿Vale? O sea, va a haber buen jaleito aquí Buen cartel, buen, buen, buen cartel, buen jaleíto Aquí en armonía, aquí va a haber Un rollo Hola. de la hostia y, y la verdad es que, rollo, pues el rollo Irola, que os el vengáis, Irola. Que os vengáis. rollo vengáis Y por favor, si venís porque estáis escuchando Esto y os hemos motivado, venid y decirlo Que tenéis un calimocho gratis <ríe> Eso es Por, a, vamos a afiliar. A, ¿Cómo es? A Afili afiliación de, de los oyen, de las oyentes. Venís, dices, eh, vengo porque me, me he duchado no me iba a duchar hoy, me he duchao porque lo has dicho y vengo a por mi calemocho gratis. y lo tendrás. Y lo tendrás. Eso es. Es que recasco… Dirígete a Los Calvos Eso y, es. y ahí eh, lo tendrás. Eso es. Opa Calvisia Scatuta. Eh, opa Lopecia. <risa> opa Irola. Opa, opa Irola. Opa Vixinay. Opa la todo, coño, la fiesta. ¿Qué es lo que estamos en Bueno, está. Urrungo urte urrenarte y se nos da la mente que está urtebatera estaba bueno sin más ahí nos veremos dentro de un año y estaba hondo bici está y sand de soviiente estaba <risa> <eta, risa> bueno está bueno. lo dice que está ocurren un arte disfrutado Salud saludonde Venga va